Bueno, Sebastián González, eh, hemos visto un muy buen partido, la verdad que no podemos, seguramente para vos no, porque eh, fue derrota, pero la verdad que los dos equipos han jugado muy bien, y parecía que el partido estaba como controlado, como que lo tenían, y sobre el final del juego, este se lo gana ahora, de arrebato. Sí, estábamos bien en el juego, nos sentíamos cómodos, estamos jugando lo que queríamos, sacando provecho del juego interno, desgastando ahí a ellos, que teniendo rebote en ataque. Y, y no jugamos con, con esa profundidad los últimos minutos, mérito de obras, errores nuestros y defensivamente nos anotaron muchos puntos al cerrar el juego que creo que ahí es donde empezaron a quebrarlo y... ...y tuvieron cómodo para, para cerrarlo, ¿no? Sí, sobre todo aparecieron algunos jugadores en el último cuarto... ...con tiros de tres puntos y penetraciones como en el caso de Mauricio Aguiar... ...que Julio Lama le insistía en un momento que penetre y estaba bien controlado... ...pero al final encontró el espacio. Sí, sí, fue, aparecieron esos jugadores, Zafar también y, y la verdad no no pudimos controlar... ...no jugamos un buen partido, para mí también fue un lindo partido... Eh, y regalamos esos minutos, es como que esperamos que erren en los momentos que hay que defender duro contra un equipo con la calidad de jugadores de obras y, y con la jerarquía, digamos, para cerrar los partidos, tenemos que, que profundizar y... y y bueno, aprovechar eso para aprender que esos minutos se juegan de otra forma un poquito más con los dientes apretados me hubiera gustado eh, Igualmente lo decíamos durante la transmisión con, con Pablo eh, ha levantado muchísimo este obviamente una vez que se recuperaron varios de los lesionados que tenían han levantado muchísimo el juego y tienen un plantel este muy competitivo, A mí me encantó la verdad que me gustó mucho cómo jugó San Martín Sí, sí, estamos estamos bien, estamos jugando bien los otros días no, no jugamos bien, no pudimos jugar eh, en el partido con Lanús pero la mayoría de los juegos Venimos eh sintiéndonos como en la cancha, defensivamente. Hoy, como te digo, a mí me gustó el juego que hicimos y bueno, fue lindo espectáculo también, porque ahora también jugó bien y, y lo cerró mejor, pero la verdad sabemos que tenemos muchas cosas para crecer, es un plantel de, de mucha categoría, jerarquía y y muy apto tácticamente para trabajarlo, así que estoy muy contento y sé que tenemos potencial para dar más todavía. Bueno, ¿y cómo ves el nivel del campeonato? ¿Y, y, y dónde lo pones a, a San Martín, ¿no? con ese potencial que, que tiene y, y con ese potencial que también tiene para crecer? El nivel lo veo que, bueno, en esta etapa, como se presume, ¿no? se, se va mejorando mucho, hay muchos equipos siempre todos los años que, que, bueno, son muy nuevos, hay muchos jugadores nuevos en la mayoría de los equipos, se tienen que rearmar de vuelta, Y ahora se está viendo cada vez un poquito más de, de nivel en el juego, de variantes, de, de situaciones que, que hacen eh, buenos espectáculos y, y lindo se está creciendo. Y a San Martín lo veo eh, donde estamos, pero sabemos que tenemos potencial para, para mejorar como equipo. Después veremos a dónde llegamos, pero tenemos cosas para, para mejorar, para ponernos fuertes, como te digo, un equipo muy rico tácticamente en los jugadores que hay, eh, tanto ofensiva como defensivamente, entonces se pueden hacer buenos planteamientos y, y el equipo responde bastante, así que en eso muy contento y sabiendo que, que queda todavía trabajo por hacer y, y para dar más. No no están lejos de regatas, o sea por ahí en el récord están más lejos de Kimsa, Quimza hoy es el mejor equipo de la competencia y, y por ahí se hace más difícil, pero están a un pasito de regatas. Sí, sí, también eso lo vemos, no sé cómo salió regata hoy, pero son estamos a tres juegos, estamos y nosotros estamos bien en el Perdió juego. por un doble. Perdió por un doble. Nosotros estamos bien eh, en el juego, eh, bien nosotros, y eso creo que nos va a llevar al lugar donde tenga que llevar, más si nos sentimos como Primero, En cuanto a resultados, es eh, tratar de asegurar el tercer puesto, o estar entre los cuatro, pasó a ser nuestro objetivo ahora. Y sabemos que falta, recién debe ir el 55%, 60% de la liga. Y acá cambia mucho, porque hubo una lesión, ahora estamos sin Fernando, nos tocó estar sin Diego por expulsión, algunas lesiones también. Y, y cambia mucho, cuando tenés un jugador así, entonces la buena racha la tiene que jugar. Mateo Bolívar todavía no volvió como había terminado jugando después de la lesión. Y bueno, son circunstancias que tenemos que, que, que ir aprovechando cuando estamos bien y aprovecharla en resultados para, para, primero, ese estar entre los cuatro y después ver si si podemos alcanzar la regata. Ya no, no creo a Quimsa, pero eh, seguro que eso también se ve. Seba, sí, gracias. ¿sí? No, gracias a vos. Hasta luego. Gracias, Seba.